La verdad, que un día de mucha alegría para todos los trabajadores, las trabajadoras estatales. Hemos firmado un acuerdo con la gobernadora, con el gobierno de la provincia de Río Negro, que implica el pase a la planta permanente de la totalidad, de todas y de todos los trabajadores que hoy prestan servicios en el Estado. Porque la fecha de corte es ayer o antes de ayer, es decir, al 28 todos y todas las ingresadas hasta el 28 de febrero del año 2023. Pero además, hay una coma ahí. Dice incluyendo a todas y todos aquellos que se encuentren en proceso de contratación, es decir, aquellas y aquellos que tengan contratos, pero también todas y todos los que están por firmar sus contratos, también en las próximas semanas.、Eh, va a ser remitida una nueva ley próximamente a la legislatura.、Eh, esta estabilidad en el empleo público para estos miles de trabajadores, ¿Se ¿sabe de, cuántos son? Más de 3.100 trabajadores,、eh, es dignidad para ellos. Pero fundamentalmente es dignidad para su familia. Yo quiero hoy hacer un enorme reconocimiento a la lucha que ha llevado adelante nuestro sindicato ATE, a las y los dirigentes de ATE que se pusieron al frente, que nunca abandonaron, por supuesto a todas nuestras y nuestros militantes. Felicitar. A, a ellos, a los trabajadores que van a, a ser incorporados a la planta permanente del Estado, pero sobre todo al resto, es decir, a todas y todos aquellos empleados públicos que estando ya en la planta permanente, teniendo estabilidad、eh, y su vida resuelta desde ese lugar,、eh, acompañaron esta lucha. No, no hubiera sido posible sin la masividad que tuvo la lucha que hoy volvamos a entrar a la Casa de Gobierno y, y firmemos este logro. Yo decía que no sé si es el paso de los años, a mí me tocó. Eh, participar de otros procesos similares, pero hoy la emoción es distinta, la emoción es, es más fuerte.、Eh, tal vez tenga que ver eh, eh, con darnos cuenta en esta oportunidad y no en, y no en las anteriores de lo importante que era esta firma. Hoy, cuando yo tenía la lapillera en la mano eh, eh, y también veía a la gobernadora que firmaba, de alguna manera, bueno, le estábamos modificando la vida a la gente de verdad. Cambiando la vida, y me parece que ese es el sentido del sindicato. Yo considero siempre que no nos completamos como trabajadores o trabajadoras hasta que no nos afiliamos al sindicato.、Eh, recién allí nos vamos a encontrar solidariamente con nuestras trabajadoras y t r a b a j a d o r e s y creo que este pase a planta permanente es eso: es mucha solidaridad. Y además, valorar que un gobierno dé respuestas a una de las demandas más sensibles que tenía nuestro sindicato, a t e y decir que hay un gobierno que finalmente ha comprendido, ha entendido. Que reconocer y garantizarle derechos a los trabajadores es beneficiar de manera directa a todo el pueblo. Bien, me comentabas ahí que falta que llegue a legislatura. ¿cómo, a legisladores, ¿Cómo se espera eso? ¿Se sabe más o menos cuándo va a ingresar? Todavía no hay una fecha cierta. Esto deberá seguir puliéndose en sus detalles el próximo lunes en la palitaria que vamos a tener en el marco de la función pública. Yo、eh, sí creo que、mmm, la ley no va a tener inconvenientes a la hora de ser tratadas.、Eh, los antecedentes anteriores son que todas las leyes han sido votadas por unanimidad, es decir, todas las fuerzas políticas、eh, saben que、eh, la precarización laboral es uno de los peores males que tiene toda administración. Por lo tanto, me parece que allí va a existir consenso、eh, de, desde todos los sectores para estar materializando una vez más esta, esta conquista de las trabajadoras y los trabajadores.